Buenas tardes Sol, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, hola a todos, buenas tardes. Buenas estar? tardes, no es la primera vez que aparecés por acá y no. bueno, te agradecemos que en medio de las disparadas sí. podemos charlar un ratito Sol de lo que se está preparando para este próximo sábado, para el sábado 9 en la amiga Casa Museo Olga Orozco. ¿Nos podés contar qué qué es lo que está por pasar ahí? Sí, este sábado eh, 9 estamos haciendo el el tercer y último mitín de poesía de este año. Es el cierre del, del ciclo que nos que comenzamos allá en agosto con Rosario Blefari. Y este sábado, estuvimos el sábado el domingo anterior con Roberta Yanamico, que vino desde Villa Ventana. Y en este último mitin nos va a visitar Claudia Massín, que es chaqueña, pero hoy vive en Córdoba y así que se viene de Córdoba. Lo voy marcando porque son todas poetas que han venido de diferentes lugares. Esa ha sido como la identidad de los mitines, como poetas que andan por ahí y vienen a, a compartirnos sus propuestas, así que... Y este va a sido... ser en la tercera oportunidad, el tercer mitín de poesía de este año, eh, Sol. Es. ¿Y sí. qué, qué pasa? ¿Por qué es el último mitín de poesía de este año? Por una cuestión de organización, me imagino. O sea, esto, sí. la idea, ¿cuál es Sol? ¿Que el año que viene siga viendo mitines? Bueno, esto fue un proyecto que, que iniciamos con Mariela González y Soledad Mazzolo, Allá, la, las tres amamos la poesía y nos gusta escribir, leer y queríamos encontrarnos con otras poetas siempre nos gusta el espacio de taller, entonces bueno, nos inventamos esto este ciclo, este proyecto eh, pedimos ayudas para lograrlo y bueno, y el, el programa era eso, ¿no? con, eh, convocar a cuatro poetas este año una de las poetas es Marisa Negri y no pudimos eh, con ella, así que será, no pudimos lograr en eh, fechas este año ha sido complicado para la fecha, ha sido complicado para muchas cosas y para las fecha también <risa> y así que seguramente eh, marisa será la primera del año que viene pero bueno este año nos quedaron estos tres, cerramos con claudia que es una grande y va a ser un gran cierre y nos queda ahí marisa para el inicio del año que viene y ojalá eso sea el puntapié para para iniciar un segundo ciclo de mitines. La verdad es que acá hasta acá estamos muy contentas con lo que ha pasado siempre encontrarse con otras personas que que, que se encuentran en la misma en, en, en el mismo interés como encontrarnos a escribir a escuchar la palabra de los demás es súper rico y, y bueno, entonces nos ha alimentado entre todas, hemos estado Definitivamente. Contentos. Esto esto eh, originalmente, ¿cómo surgió, Sol? ¿Te acordás un poco de todas eh, las personas involucradas? Ya nombraste a varias. Bueno, sí, eh, inicialmente es una idea nuestra en este en esta idea de, de seguir haciendo taller. Nosotras compartíamos talleres en el espacio de la Biblioteca Teresa Pérez este año, ese taller de mujeres no está, entonces bueno, fue también un poco de inventarnos ese espacio. Y después recurrimos a, a ayudas de, para actividades culturales que estaba dando la, en la Secretaría de Cultura, entonces bueno, aprovechamos ese esa convocatoria, fuimos seleccionadas como, como el proyecto fue seleccionado, entonces eso nos permitió gestionar recursos para que estas poetas vengan, estén y, y podamos abrir el taller a más personas. En los talleres son una entrada gratuita y una inscripción porque son cupos limitados por los, por el espacio y por y bueno, porque un taller también para que tenga ¿no? un, un buen desarrollo y que todas podamos... En todos los talleres escribimos y leemos lo que hemos escrito, entonces todo eso implica un proceso de tiempo y que bueno, si somos 50 eso es imposible. Así que tenemos un cupo limitado eh, por el espacio y por, por la temática y, y, y los talleres son gratuitos y a colaboración voluntaria y con esa plata también nos ayuda a nosotras a a, a bancar las los, los, las cuestiones de cuando las poetas están acá alojarlas a acompañarlas a, a, a darles de comer y toda la cosa que tiene que ver también con el, el, el, el mitin no el encuentro sí. y eso también fue la, la emoción de inicio como encontrarnos como en este claro claro encontrarnos. Eh, sol ahora la inscripción está abierta ya y cuál la inscripción es, está abierta ya cuál sí. es la manera para anotarse? Tienen que mandar un mail a, a el, el mail es soleva@gmail.com. Eh nos conocemos entre todos, pero bueno, utilizamos ese medio que es más eh, es más eh, objetivo, a medida que llegan los mails van quedando notadas las personas y le vamos mandando una como una revolución de bueno, estás inscrito o inscrita. Muy Así bien, ya saben muy se bien. Y está dirigido a cualquier persona que quiera participar de estos talleres, de estos mitines de poesía o hay alguna A cualquier persona hay... que se sienta convocada. Sí, no es eh, mayores de 17, podríamos decir. Muy bien, muy bien. Estoy Ay, viendo pero... el flyer. Sí, pero no no te, no, eh, cualquier persona que se sienta convocada por la propuesta, por la por la poesía, por la poeta, por el encuentro, por la casa museo que también en este caso es la casa También eso era otra de las características de los vitines. Nos, vivimos, nos fuimos moviendo despacio. Así que el último fue en, la, en, la, en el Museo de, de Arte de la provincia y este va a ser en, en la Casa Museo nuevamente. La apertura fue en la Casa Museo y volvemos a la Casa Museo Olorosco para cerrar. Muy bien, Así que es un que, lugarazo, ¿no? Claro, también te puedes sentir convocado convocada por el Jardín de la de la Olga, que también es, ¿por qué no? Así que cualquiera sea la, la, la, el interés, hay que anotarse che, bueno y ahí, y, y ahí además hablando un poco de todo eh, sol estuvimos este bailando a la par me parece el sábado me parece y, que sí este, <risa> y este te, te iba a preguntar sobre el particular de la casa de la casa museo olga orozco y como como cómo es de fácil o de difícil lograr el, el, el, el sitio digamos lograr la perspectiva para para que te lo habiliten hay dificultades hay burocracia Ahí... Bueno, no, ¿cómo viene la, Casa eso? Museo tiene, la Casa Museo tiene, su este año, estos dos últimos años, a partir de la reapertura, eh, tiene una propuesta propia muy interesante, un, se, se ha convertido en un museo interactivo, que si no lo visitaron, y visiten no, porque entras en la vida de Olga de una forma hermosa, te involucras con sus cosas, con, con su vida, haciendo, y en este caso, bueno, también eh, nosotras golpeamos la puerta de la Casa Museo, pero porque también fue una propuesta importante desde cultura de, de ocupar estos espacios que son parte de, de la ciudad en este caso sobre bueno, todoay pero bueno también estamos cerquita así que es lo mismo y bueno y la poesía digamos que tenemos tenemos la casa de la gran de una gran poeta que es nuestra acá así que que es impresionante es... yo creo que si alguna o alguno no lo conoce al al trabajo literario de olga orozco sí. este se puede llegar a llevar un sorpresón ¿eh? porque estaba por ser... viendo hace un ratito las repercusiones de de la gente allegada llegado Claudia Massín, que es la poeta que, que invitaban en este caso, que bueno, es muy emocionada, compartido en sus redes sociales que iba a venir a dar un taller a la Casa Museo del Gorosco. Toda la gente sus allegados, sus amigos, sus amigas como es lo que ha sido porque claro, entonces hay cosas que uno desde afuera las mira y dice, "Ah, mira, mira como desde afuera, mira como qué qué reconocimiento hay, ¿no? Claro, así que nada, venga que es nuestra. Hasta bueno, ahí. bueno, entonces el taller lo va a estar dictando Claudia Masín. Yo sí. es otro o por qué no hay poesía sin empatía. Está muy motivador el... Súper. El eslogan. Y sí. la inscripción abierta Sole con... este Sol, perdón, con solevamás... Solevamás.com sí. Sole Con eh, Melarga. Arroba gmail.com Anda el player dando vuelta por ahí... Eh, Sole, Solo, Lo estoy compartiendo va... ahora, lo estoy compartiendo ah, okay. ahora para Doble la audiencia. Doble S de gmail.com. Y si no, nos buscan por ahí y les pasamos bien el mail. Muy bien, muy bien. Ya lo estoy compartiendo. Y si no, también pueden llamar a la Casa Museo y y a enterarse y a de ahí. Muy bien. Sol, ¿cómo la viste a la juntada del sábado, la fiesta a la, a la fiesta? a la jornada de comunicación comunitaria? Vos estuviste involucrada ahí también, este sí. como como sostallerista en el escondido, das talleres de radio ahí. ¿Qué te pareció? Sí. Bueno, eso, una celebración del encuentro, es como parece que es un hilo conductor, ¿no? Como el crecimiento del BT, el encuentro, la radio, son espacios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 Sí. sí, bueno, buenísimo, buenísimo. Nosotros Gracias. todavía nos estamos regodeando y felicitando a las compañeras y compañeros que, sí, que se hermoso, movilizaron es que y que sí. y que pusieron toda la energía que hacía falta para que disfrutamos. Muchas horas, Difí muchas horas eso estuvo, fue hermoso. Muy, muy hermoso. Che, bueno, sí. un gusto tenerte de nuevo, Sol. Eh, bueno, y bueno, Juan, vamos arriba gracias. con el tercer encuentro, entonces, con el tercer mitin de poesía de este año 2019. Gracias. Y contando lo, los días o los meses para que vuelvan a la carga. Ay, ojalá que sí. Bueno, que sea eso, que nos quede ahí un gustito, un sabor a, a que vuelva. Muy bien, así sea, Sol. Gracias por este contacto y que tengas buen resto de la jornada. No sé si nos quedó algo sin decir. No, creo que no, hemos hablado de todo el resto eh, Chumen por ahí que va que, que va a aparecer. Entérense, involúcrense, bueno, busquen, ahí Busquen, busquen. Gracias. Busquen, sí, busquen a Claudia y investiguenla que es una gran Ah, muy bien, muy bien, muy bien Bueno, estás etiquetada en mi publicación Chao Sol, gracias Chao Juan, gracias a todos, chao Pau, chao Nina Bueno, ahí está Sol Riscosa Saludando a todo el equipo de La Siesta Que no fue, a Paola Torres, a Nina Llanes a Antonella tamayo hoy no está Pero anda la vuelta, así sobrevuela el, el el programa también Estábamos hablando con María Sol Riscosa, con Sol Riscosa Como la conocemos, sobre este Tercer y último mitin de La Poesía 2019, en donde va a estar dictando un taller Claudia Masín. Te podés inscribir, averigualo en las redes sociales. Ya tiramos toda la, la data y dentro de un ratito nomás volvemos con Periodismo Turno Tarde.